En esta mañana gris de Punta del Este hacemos una pausa en la información vinculada al departamento y el país. Cruzamos el río de la Plata. Nos vamos a Buenos Aires para reencontrarnos con Pablo Broder. Buen día Pablo, bienvenido. Buenos días Jorge, un gusto saludarlos. ¿Cómo, <risa> ¿cómo amaneció Buenos Aires? Miren, parcialmente nublado. Son días muy fríos, muy, muy destemplados. No hay casi lluvia, pero parece que vamos a tener un mejor fin de semana de cualquier manera, desde el punto de vista meteorológico. Bueno, bueno. Estaba escuchando las noticias de, de Ricardo que decía Ricardo uh -huh. está mejor la situación. Eh. Viene, viene, viene, viene aplanando, viene aplanando, viene aplanando. Vamos a ver. Ahora hay que ver después que que que termine las vacaciones qué sucede con la gente que bueno que salió del país y eso, ¿no? pero es pero es excelente la, la la noticia y es casi casi una consecuencia obligada de un un, un elemento esencial que venimos hablando <coughs> perdón perdón mi <coughs> español eh, en eh, en materia de vacunación que esto es definitivo y esto tiene que ver Jorge mira vos qué interesante Déjame hacerte una pregunta Pablo ya te pudiste dar la segunda dosis cómo yo sí. sí yo sí mi mujer no ¿Cuánto cuánto, cuánto demoró entre la primera y la segunda? 90 días. 90 días. ¿Y tu señora 90. cómo viene? ¿Con qué? Mi, mi mujer ya tiene 100 días de, 100 de días. la primera. ¿Y no tiene fecha todavía? No tiene fecha todavía. Caramba, caramba. Sí, sí. Esto, esto marca algo que es interesante de remarcar, Jorge, eh, y que viene avalado por la, la opinión mundial. La agencia Bloomberg hizo un ranking, yo no sé si ustedes lo informaron, donde hablaba de eh, la, la calidad de la vacunación en, en, para el manejo de la pandemia, mejor dicho, del mundo. Mm -hmm. e hicieron un ranking, lo hacen permanentemente y lo actualizan permanentemente y eh, eh, toman en cuenta 53 países. Bueno, el primer país pasó a la a la vanguardia Eh, es Estados Unidos o sea el que mejor enfrenta la crisis que lo desplazó a Israel que estaba en su momento primero y, y después pasó a Israel y Nueva Zelanda de alguna manera que estaban en los primeros puestos bueno, Estados Unidos es el primero, Nueva Zelanda el segundo, Suiza e Israel siguen los el, el ranking lo importante es esto ¿no? que la Argentina dice el informe sigue siendo el país menos recomendado para pasar la pandemia Eh, y esto analiza 53 países utilizando, Jorge, una variedad de datos relacionados con situaciones epidemiológicas la calidad de vida, progreso de las reaperturas y sobre todo el tema de la vacunación y Argentina tocó fondo tocó fondo porque antes estaba penúltimo un poco, un poco más arriba en mayo y junio Y eh, está peor que Filipinas, que Malasia y que la India. Y señala el informe, Jorge, que se debe a las infecciones que continúan aumentando, las restricciones aún vigentes y a los despliegues de vacunación vacilante. Mira vos lo que vos me acabas de preguntar. Sí. Eh, este, la escalada del país hacia eh, este tema tiene que ver justamente con una posición absurda, por no decir terrible, por no decir perversa, como dicen algunos, eh, que tuvo que ver con el impedimento para la entrada de vacunas de Estados Unidos. Sí. O sea, aplicando un sesgo ideológico increíble. Y tiene que ver, ¿me escuchas, cierto? sí, porque sí, no? sí, te estoy escuchando. Sí. Anoche, anoche, se trató en la Cámara de Diputados un proyecto presentado por la bancada opositora. Porque eh, se sabe que Pfizer, que la vacuna Pfizer es la única que se permite aplicar a niños, a jóvenes que tienen eh, morbilidades de diversos tipos, que es la única compatible con estos chicos. Y eh, en la Argentina no puede entrar Pfizer por la ley, que ya lo hemos hablado muchas veces, metieron una palabrita de negligencia que impidió definitivamente que la que la vacuna entrara. Pues bien. Los eh, diputados opositores presentaron un proyecto y lo votaron en el sentido de que se elimine esa palabra, por lo menos para que permita la entrada eh, eh, con fines humanitarios para estos chicos que requieren la vacuna como única alternativa. Y en la bancada oficialista, esto es el kirchnerismo, la rechazó. Eh, pero este aquí que simultáneamente, esto es de anoche, Jorge. Simultáneamente se está hablando, no tengo la confirmación, que en eh, la sede del Poder Ejecutivo se está elaborando un decreto de necesidad y urgencia para hacer exactamente lo mismo que planteaba la bancada opositora, es decir, remover las restricciones legales para que pueda entrar la vacuna Pfizer, la vacuna de Moderna y la Janssen. Eso es lo que dice la nación en la tapa hoy. Efectivamente, pero te digo, eso están preparando un, eh, eventualmente un DNU en ese sentido, pero lo increíble es que rechaza la bancada con distintos argumentos el proyecto de ley para subsanar la ley anterior y preparan un decreto de necesidad de urgencia en ese mismo sentido y dicen los analistas, por supuesto, que es para arrogarse el, entre comillas, lamentable mérito, Jorge, eh, de que permita la entrada al final de la vacuna Pfizer. Que acá hay otro tema más, no es que sea Pfizer o, o, o Moderna o lo que fuese. No permiten, esta legislación no permitió la entrada de la vacuna del eh, programa COVAX, que teníamos derecho nosotros a millones de vacunas, y no teníamos también la posibilidad de aceptar, mira vos, estamos boqueando por vacunas, y no teníamos la posibilidad de aceptar la donación que Estados Unidos hacía a los países de la región eh, de vacunas de ese origen. Ahora te das cuenta que esto es un un increíble sinsentido ahora eh, bueno. Pablo Pablo, sí. este, yo, yo hasta donde entendí esta situación que se presenta básicamente con Pfizer hasta el propio gobierno norteamericano eh, ha participado de alguna forma para que el gobierno argentino cambie de actitud, porque inclusive también hay una do donación que realiza el claro. gobierno de Estados Unidos y a Argentina no le no le realiza la, la donación, sino flexibiliza esta situación ah, eh, eh, lo, lo cual te das cuenta, Jorge, para Para un nene de pecho, eso uh -huh. es un sinsentido absoluto lo que está pasando en la Argentina. Uh -huh. Y te cuento algo, eh, llevándolo al plano político, se realizó una primera votación. Vos sea que vamos a tener elecciones legislativas en la primaria en septiembre y la eh, la votación general en noviembre. Uh -huh. Y Pero en las provincias pueden adelantar los cronogramas electorales. Y una primera provincia fue la provincia de Cucuy, en el norte argentino, y donde eh, está gobernada, pero justito, justito, justito, por un gobernador del radicalismo, de Juntos por el Cambio. Pero lo importante de esta elección es que no solo ratificó su conducción el, el partido, el partido, el, el Juntos por el Cambio, que es el bancado, el partido opositor, el Frente Opositor sino que además aumentó su diferencia y los partidos kirchneristas han hecho una pobrísima elección. Esto no, no quiere decir demasiado, porque las provincias tienen realidades locales de todo tipo, pero también los analistas están hablando que es un índice, es un, un una especie de asomo de indicio de que eh, la cosa no va demasiado bien, confirmando lo que dicen muchas encuestas que eh, señalan que la popularidad o el, la adquiescencia o el, el comentario favorable respecto a la gestión gubernamental es eh, muy, muy bajo. ¿Pero querés que te diga algo de economía, Jorge? A ver. En los últimos días se dio a conocer que la Argentina bajó a, la, a una categoría ignota, se llama Santa Lourdes, este eh, estar estar parado solito, no? Según un índice eh, internacional que elabora la Morgan Stanley, eh, una entidad internacional reputadísima, obviamente, que es tomado en cuenta por Jorge por miles de fondos de inversión y Argentina este este índice eh, está dividido en cuatro secciones: eh, países desarrollados, países emergentes, donde entre otros está Brasil, Chile, Uruguay. ...es una muy buena calificación... ...porque los países desarrollados... ...está Estados Unidos, Suiza, etcétera... Eh, ...después la tercera eh, zona... ...es la zona... ...para países en zona de frontera... ...aquellos que bajaron de la categoría de emergentes... ...para estar un poco peor... ...y la cuarta categoría... ...que es para poquísimos países... ...se llama... Eh, ...Country Standalone... ...standalone que significa... ...estar afuera... ...que es fuera del mundo... ...este índice, Jorge... Eh, que fue es noticia hace pocos días, que he seguido cerca por millones de inversores financieros para diseñar un por, su portafolio de colocaciones, especialmente los fondos de pensiones de Estados Unidos y los países desarrollados. Desde el 2018, la Argentina se encontraba en esa segunda categoría, que no era nada deshonrosa permitía justamente la financiación para países como Brasil, como Chile, como Uruguay, a tasas realmente muy bajas. Pero estaba en esta categoría, eh, debajo de inmediatamente de la zona más desarrollada. Pero este de aquí que esta degradación que le ocurrió a la Argentina de perder dos calificaciones, es decir, es como en el fútbol, si vos estuvieras en la en la segunda división y pasaste a la categoría de aficionados, más o menos es eso. Ya el país se encuentra fuera totalmente de los mercados, en función de las políticas lógicamente actuales, Pero esta nueva eh, calificación le condena al país a estar fuera totalmente de circuito. Y son muy malas noticias, Jorge, en cuanto a, a las aspiraciones que tenía o que tiene la Argentina de poder hipotéticamente retornar a los mercados de crédito internacionales una vez que cierre todavía este pendiente acuerdo con el Fondo Monetario con el cual estamos en una situación de semi semideforto. Eh, pero no solo no solo le ocurre para el crédito público consecuencia, Jorge. Eh, la degradación de la calificación esta va a tener consecuencias directas para las empresas del sector privado que por este motivo, por esta calificación, van a verse muy dificultadas para acceder al crédito en el exterior, lo cual lo va a afectar no solo hipotéticos o casi nulos como lo hay en Argentina en este momento, planes de inversión, sino que le va a impedir el acceso a financiación, o si lo permite, va a ser a tasas altísimas, para insumos en el exterior. ¿Te imaginas que muchas empresas, por ejemplo las automotrices, se valen para armar los coches en la Argentina de partes, en distintas partes del mundo, obviamente, y que son imprescindibles para proseguir la actividad productiva, y sin embargo, al no tener este mecanismo de financiación, Eh, la producción efectiva de la Argentina va a estar descendiendo. Esto, Jorge, es una vez más lo que hablamos muchas veces, que la Argentina, la economía argentina está en un plan inclinado, en un descenso total. Que los 100.000 muertos, que casi casi estamos en 100.000 100 muertos, están diciendo no solo que estamos perdiendo la batalla sanitaria, sino también la economía que sigue quebrada en muchos, muchos aspectos y que es evidente para todo aquel que quiera verlo eh, tampoco eh, vos sabés que en este sentido los eh, personeros del gobierno Jorge hacen relación a que hacen referencia a que esto es la pandemia pero tampoco es una excusa oficial porque la pandemia no solo afectó a la Argentina sino al universo a ese universo catalogado por el índice de Morgan Stanley donde en ese universo valga la redundancia estamos últimos de modo tal que eh, en esta coyuntura eh, la Argentina una vez más eh, se ubica en los peores los peores escenarios Pablo esto, sí, te escucho eh, no no no quiero terminar esta conversación sin hacerte una consulta eh, no, no y, y no tenemos mucho quiere. tiempo ya sabes lo sí. que es sabes lo que te voy a preguntar no no te imaginas no bueno Facundo Manes, el neurocientífico argentino, se asegura hoy en Clarín que va a ser candidato de la Unión Cívica Radical. A, es la, pres una buena noticia. a la presidencia de la República. No, no, pero... A ver. A ver cómo... Lo es. que viene ahora es una elección de medio término, es una elección sí, legislativa. Se sí. habla que Manes va a ir eh, encabezando una boleta, supo, se supone que es la provincia de Buenos Aires. Eh, es un muy buen nombre, porque es un nombre muy respetado, Sangre Nueva en la en la en la gris electoral. Eh, hasta ahí esto va. Eh, lo que se habla de lo que se puede hablar de candidaturas al a el, veintitrés para, el para la presidencia es prácticamente entrar en el terreno de ciencia ficción, Jorge. Obviamente el posicionamiento en la en la las boletas electorales para esta elección de medio término tienen que ver con aspiraciones o con perspectivas o con escarseos en las estrategias electorales de cada país. Acordate, y le recuerdo para mis amigos oyentes, que el, el la, la oposición en la Argentina es un frente electoral con, conformado por tres tres grandes pa, eh, partidos opositores. El PRO, que es, es sencillamente dicho, el partido que creó Macri, la Unión Cívica Radical, el partido centenario, la Unión Cívica Radical se creó prácticamente en los albores del siglo XX, o sea, tiene más de 100 años, y la coalición cívica, un partido que formó como una escisión del radicalismo, una política muy reputada, muy, muy, muy, muy liera, que se llama Elisa Lilita Carrió. Eh, todos estos partidos van a formar parte de una, eh, forman parte de una coalición. Y en la coalición se va a definir quién es el candidato. También Rodríguez Larreta quiere ser candidato También, a presidente presidencia sí, aparentemente. Sí, claro. Pero estos son escarteos, Jorge, sí. eh, que, que tiene que ver con preposicionamientos. Pero lo primero que tiene que hacer, como dice el refrán, lo primero, lo primero es el sombrero. De alguna manera lo que tiene que haber es una excelente elección por parte de la oposición en la elección legislativa que se va a celebrar en noviembre. Eh, esto no hay ninguna duda. No, Ahora, tengo claro. Pero fundamentalmente, fundamentalmente es eso. Y te cuento una que es un poco, si querés la la del estribo. A ver. Una vez más, eh, yo eh, te comento que el kirchnerismo se ocupa entre otras cosas, uno de buscar la impunidad de la, de la, de la vice, vicepresidenta en el ejercicio de la presidencia, como lo llaman acá, y otro, asegurarse todas las cajas. ¿Qué significa todas las cajas? Ya en el, época de la presidencia de Cristina eh, se adueñaron de las cajas de jubilaciones, cosa que hemos hablado en nuestro último encuentro, ciertamente, ¿te acordás? Uh -huh. Pero uh -huh. eh, que era una, una masa de fondos muy, muy fuerte. Así también manejan el ANSES y así también manejan el PAMI, que es la obra social de los jubilados, que tiene millones y millones de personas, que eh, en su momento a las asignaciones que se les paga se les descuenta un aporte para el PAMI, etcétera, etcétera. Esas cajas ya están en poder del kirchnerismo y sobre todo del sector del kirchnerismo más duro, que es el de la Cámpora, el que lidera Máximo Kirchner. Pues bien, una... Muy mala noticia que también de alguna manera afecta al Uruguay es que eh, ayer o anteayer, anteayer ante creo, se hizo, se firmó el decreto de estatización de la hidrovía. ¿Qué es la hidrovía? Es el sistema hídrico, el sistema de, fluvial que viene desde el Brasil y baja por el río Paraguay y por el Paraná hasta desembocar en el río de la Plata por el cual... Se transporta el 80% de las eh, exportaciones granarias argentinas, argentinas, paraguayas y también brasileñas. Eso estaba en manos la eh, el río, por supuesto, es propiedad eh, a patrimonio inalienable de la Argentina, pero la administración y sobre todo el manejo de el dragado de los ríos que permite la circulación de los de, de los barcos estaba en manos de un consorcio belga y creo que neerlandés y algún otro país. Y por lo cual estos, este consorcio le cobra a los exportadores, a los puertos, etcétera, una recaudación no menor de ninguna manera, pero es el premio, el premio y el precio por el trabajo que se hace para mantener la hidrovía en condiciones, porque si no, en la medida que no se drague, los barcos cada vez van a poder operar con menos calado. Pues bien, ayer Hubo un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se nacionalizó, se estatizó la hidrovía y pasa a una empresa que se llama Administración General de Puertos, que es la empresa estatal. Se adueñan de la caja esa y, aparte de adueñarse la caja, asumen la responsabilidad entonces del dragado. Y todos sabemos lo que puede ocurrir con una obra cuando empieza a tener manos estatales en, en su poder. De alguna manera, esto es una pésima noticia para la exportación de los exportadores argentinos y conforma una vez más, mi querido Jorge, esto que muchas veces eh, estoy diciendo hasta el cansancio, que es que el sesgo este del vamos por todo tiene que ver, por un lado, con la conquista política, pero aparte con alinearte de cuánto fondo haya suelto por ahí para poder financiar justamente esa búsqueda de poder. Eh, es una noticia lamentable eh, ¿Qué crees que te diga Bueno Pablo, tengo que ir redondeando venimos sí. venimos bastante este, exigidos de tiempo hoy, nos bueno, encontramos eh, dentro de algunos días, te deseo eh, un buen buen fin de semana por allí y que las vacunas sí, lleguen para dar respuesta a todos los argentinos. Y mis felicitaciones a, a, al Uruguay por el excelente manejo que están haciendo Gracias. y un abrazo para ustedes y buen fin de semana. Gracias Pablo, chau chau chau, chau. Frecuencia abierta